como se te cante, como te salga, como puedas. Decimos para que escuchen los que te dicen vos no digas ni mu. Ahí va. Estamos en el aire. Esa sí que es una linda frase radiofónica. Aunque me parece que lo que estamos tratando de hacer es de crear aire. Aire para que todos podamos respirar mejor. Y tal vez también aire para volar pero para que no haya dudas, te aclaro esto no es un programa de radio esto es Decimo Ay, comunicadores, periodistas escribas, locutores editorialistas opinólogos, denunciadores mobileros columnistas, conductores especialistas, interpretadores Mejor decir. Estamos empezando una nueva temporada de Decimú, el programa de la cooperativa de Trabajo a la Vaca, y yo no quiero presentar este programa, así que el programa de hoy tiene varias celebridades, y le voy a pedir a una de esas celebridades que me ayude a presentar esta nueva temporada de Decimú. Hugo López, ¿cómo hacemos? Bueno, primero te quiero decir que yo soy una anticelebridad. Me parece muy bien. <risa> y después... Que tuvimos una entrevista con Manu Chau, sí. un cantante que viaja por el mundo, que es un hombre político, no partidista, sino político, defensor de los emigrantes corridos por el hambre y la miseria, eh, defensor de todo lo que sea, eh, defensor del ser humano, de, de, del ambiente, de la naturaleza, un hombre infinitamente bueno y un gran artista. Bueno, y un gran amigo y un gran amigo de Hugo López por eso Manu Chao recibió a la vaca y recibió al hombre de la vaca porque Hugo López es el conductor de nuestro programa de salud mental el hombre de la vaca que también se emite por www.lavaca.org y Hugo se fue con una belleza que se llama Julieta Colomer que es además productora del hombre de la vaca y Julieta te quería preguntar ¿cómo fue que se concretó ese encuentro con Manu Chao? Bueno, fue algo largo, porque nos enteramos que Manuchado tocaba el 19 de marzo en Ferro, en el Estadio de Ferro, y entonces, bueno, eh, recurrimos a unos amigos productores de Hugo para pedirle si podíamos ir a ver a Manuchado y que después nos recibiera después del recital. Así que fue así, fuimos a verlo eh, con algunas compañeras de La Vaca y con Hugo a Ferro, y después del recital pudimos acceder a la especie, una especie de VIP que recibía a amigos y a periodistas Y sobre todo gente militante, había muchos militantes del, del ambientalismo. Y bueno, ahí tuvimos un saludo breve, pudimos hacerle unas, unas preguntas breves, que, que fueron preguntas que después nos dejaron pensando por qué nos había dicho semejante respuesta. Así que por suerte después eh, pudimos tener un segundo encuentro que fue más extenso. Tuvimos una charla de dos horas casi con Manuchao y Hugo y ahí pudimos eh, revelar algunos misterios de Banu y, y además eh, la, la experiencia que yo pasé ahí la verdad que fue muy rica porque además me di cuenta que realmente Banuchao lo aprecia mucho a Hugo y la verdad que eso me puso muy contenta y tengo entendido que fue la, una de las pocas entrevistas que dio sino la única sí, sí, este eh, inclusive eh, me dice yo no quiero salir en tapa y no quiero salir que, me, que que yo tengo una foto yo solo, yo, yo quiero salir eh va con, conmigo, sin con vos quería salir sí, Ay, claro, claro. Bueno, yo le agradecí mucho este, en fin y esta experiencia eh, me hizo muy bien mentalmente, yo tuve una herida muy grande, estuve internado muy mal, muy mal, muy mal y yo creo que Manu Chao en en los festivales y en la visita que hizo al, al Borda y todo, nos ayudó mucho, mucho como nos ayudaron algunos médicos también, ¿viste? Claro. pero y lo, la ayuda de ella fue importantísima. Importantísima, pero además, lo que es interesante, y lo va a contar el propio Manuchao a lo largo de esta charla que vamos a escuchar ya en unos minutos, es que Manuchao también habla de sus propias heridas, sí. de cómo él también estuvo muy mal sí. y cómo a él lo ayudó la idea de la vaca. Sí. Con lo cual, eso que cuenta Hugo es que apareció en la revista Mu tanto Hugo López como Manuchao como los dos hombres de la vaca. Porque a los dos la vaca les ha funcionado de algún modo como algo que el propio Manuchao revela, como algo que lo ayudó a salir de ciertos bueno, pozos, ¿no es cierto? qué increíble que, que a él lo ayudaron las vacas. Dice, en, en, en, su opor, en, en otra oportunidad les voy a explicar por qué me ayudaron las vacas. Y a mí me ayudó la cooperativa La Vaca, porque estaba medio bajoneado, me vinieron a buscar y me dijeron, ¿qué en el hombre de la vaca? Y yo le dije, bueno, si hice de Napoleón en un en una este en, en una documental que hizo este Endemol para Canal 11 y salí disfrazado de Napoleón cómo no voy a querer ser el hombre de la vaca no, a nosotros nos ayudaste vos Hugo porque nosotros andamos bajo neos y dijimos cómo hacemos un gran programa de radio y ahí se vino Hugo López, el colifato a ser el hombre de la vaca y a permitir este tipo de contactos con Manu Chao, que compartió también Julieta Colomero Julieta, qué anecdotario podemos contar de ese encuentro vos decías que, anecdotario en el sentido más profundo de la palabra, me decías que notaste esa cosa de mucho cariño de Manuchao hacia Hugo ¿en qué lo viste por ejemplo? mucho cariño y además mucho mucho respeto en un momento eh, Manuchao le dice a Hugo que, que Hugo era el, el, el, el faro que de alguna manera nos iluminaba a todos eh, dijo, dijo estas palabras y la verdad que fue muy emocionante y, y después otro momento emocionante fue que Hugo termina la charla, le da un cierre pero lo hace con un con, gestualmente con un ademán da, entregándole a Manu Chao un diploma virtual que es el diploma de, que Trinity, su compañero del, de Radio Colifata lo diseñó, digamos, en, en este reconocimiento a otras personas de, si, diciéndoles que son colifatos ilustres Y es un diploma imaginario Es un diploma imaginario que Hugo hace todo el gesto del, del despliegue y de entrega a la cual Manu Chao lo recibe también con... Digamos, se prende en, en, en esa en ese juego y también lo recibe con la demanda recibiendo el diploma virtual y bueno y ahí se dan un abrazo y, y la verdad que fue muy emocionante estar ahí verlo Hugo López nos decía que la entrevista con Manu Chao le hizo bien mentalmente así que posiblemente también nos haga bien a nosotros te propongo una primera reflexión de Manu Chao donde dice que no se siente un referente pero comenta de dónde hereda la idea de compromiso con los temas sociales. Lo de referente no lo sé. No, vamos a decir... ¿sus? No sé si la, la conciencia política o social... No sé decirte si si me llegó antes o después de la música. No sé. Sé Llevo. que crecí... No, pero crecí en una familia donde existía esa conciencia Ah, política. ya, ya, ya. Ah, bueno. Que sí tuve una buena educación en eso, ¿no? Y yo de pequeño... En mi casa llegaban los domingos todos los refugiados políticos de ahí, de allá, de España, de, de Argentina, de, de Uruguay, de chilenos. Se reunían ahí a hablar de esas cosas que yo capaz ni entendía, pero allá es un baño en el cual estás, ¿no? En el cual te abre la cabeza, ¿no? Siempre la educación que puedes tener en casa o cuando eres niño es súper importante para eso, ¿no? que te aprendan o el colectivismo o el individualismo, que es de, quitando de esas dos palabras cualquier cosa histórica, o, o, o la visión colectiva o la visión individual. Y yo en casa siempre tuve la colectiva. Y ahora vamos a escuchar otras palabras de Manuchado en esta exclusiva con Hugo López y el Hombre de la Vaca, donde habla de la pelea contra Monsanto, las fumigaciones y los transgénicos y también habla sobre el optimismo. Optimismo hay en el sentido que optimismo hay en el sentido que más y más y más gente está tomando conciencia del problema y... y la lucha contra Monsanto se está ampliando, hay cada vez más gente, no solo aquí en el mundo en el mundo entero. Red no sé por qué ese tema le está llegando a mucha gente que capaz no son ni politizadas, ni tienen conciencia de muchas de esas cosas, pero lo de Monsanto como que ha, ha tocado la fibra de, de mucha gente. Yo tengo un cierto optimismo que se va a conseguir. Eh, Van a tirar para atrás. Hubo uh, un médico. Acordé, ¿no? Se ha prohibido el roundup hace poco no sé si no es en América Central o en Europa, no sé dónde. Bueno, está tan... No voy a llegar a decir que están contra la pared, pero ya saben que tienen un problema. Ya saben que tenemos poder, decía don José Manuel Arturo Tomás Chao Ortega, más conocido como Manu Chao. Y ya vamos a volver a hablar sobre las depresiones, las formas de salir del pozo, la política y el futuro.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 Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento Decimu Ojos que ven, corazón que siente Decimu Estamos en el aire, algo que siempre sirve para no estar encerrados Dicen que este programa se llama Decimu Y se escucha por tantas radios de todo el país que me mareo de solo pensarlo Son más de 200 radios comunitarias y además se puede escuchar en www.lavaca.org Y hoy estamos felices escuchando cómo nuestro amigo y compañero de la cooperativa La Vaca, Don Hugo López, el colifato, junto a Julieta Colomer, entrevistaron a Manu Chao para hablar sobre la vida y los conflictos del presente. Ustedes saben que la revista científica inglesa de Lancet, una revista muy prestigiosa, ha planteado hace poco que las depresiones se cuentan entre las principales enfermedades del presente. Esto confirma algo que muchos intuíamos o sospechábamos, pero además confirma lo que están representando los actuales modos de vida, cómo afectan a las personas. Como Hugo largo el tema durante la charla, Manu Chao confesó que él mismo ha sufrido ese problema y habla de cómo convertir en positivo ese estado después de contar lo que pasa cuando estás en depresión cuando estás en depresión es que no te apetece ni el esfuerzo no, el problema está así, claro que hay cosas que hacer pero cuando estás mal no quieres nada mm. no tienes la fuerza de ese es el problema porque recursos hay claro. y dentro de mí esa pequeña tristeza yo siempre la llevé lo que pasa que a veces más, a veces menos mm. hay que saber convivir con él, sí. con sí. ella y Y porque ¿cómo puedes vivir feliz en un mundo tan feo? Claro. Siempre vas a llevar un poco de tristeza. Todo va, muy, tantas cosas van mal en este mundo... ...que como estar solo feliz y todo bien... ...sería de un egoísmo radical. No puede ser. Es muy difícil que... es muy difícil darte una respuesta sobre eso. Porque son mil caminos diferentes... ...y cada uno puede encontrar... ...puede ser la, en mi caso yo me salí de ahí siempre y me... yo esa tristeza siempre de cierto modo conseguí transformar esa energía triste en una energía positiva haciendo música mis conciertos son realegres pero si miras sí, bien sí. mis letras son tristes sí, sí. yo siempre fue mi pequeña terapia personal para aguantar y positivar esa tristeza esa infinita tristeza que está ahí porque porque los tres cuartos de las cosas que ves en un día son tristes uh -huh. menos mal que del día siempre hay dos o tres cosas en el día que te alegran la vida y que, que puede ser en los ojos de un niño o en lo que sea o en un, o en un vino compartido o, una, o un, en un chiste que hace que te dice que te llega el, esos momentos de de felicidad que son sí. pequeñitos así que son chispitas que salen de vez en cuando y que te ayudan a seguir que son lo que lo que importa de la vida tan bonito no que, que es lo que te, te ayuda a seguir de día en día aunque el día esté malo siempre habrá dos o tres sorpresillas bonitas ya sé que muchos me dirán que es un bajón hablar de la depresión Pero cuando habla Manu Chao sobre este tema con Hugo López, lo que está tratando de hacer es encontrarle la vuelta. Negar el problema es mucho peor que enfrentarlo. Y esto decía además Manu Chao, es una especie de recomendación sobre el movimiento y la voluntad para poder aliviar las depresiones y para poder aliviar la cabeza. A un momento dado siempre es Yo tengo miles de amigos hoy en día que están depresivos. Así, a montón. Y hay, que, ...y hay que darle... ...hay que meterle voluntad... ...la primera cosa para que... ...la tristeza viene de la barriga... ...viene del cerebro, pero... ...la primera voluntad... ...cuando hay algo depres, alguien depresivo así... Digo, ...mueve el cuerpo, haz deporte... cánsate el cuerpo... ...si cansas el cuerpo... ...vas a dormir bien esta noche... Sí, sí. ...no vas a darle 20 mil vueltas en la cama... ...que no sabes que si sí, sí, que sí no... ...que si sí, uy que si sí, la, que si sí, allí, si sí, allá... ...una solución básica y diría de... ...primeros auxilios cuando estás mal así... ...hay, hay que cansar el cuerpo... Uh -huh. ...hay que mover el cuerpo sí. para que el cuerpo se canse... ...para que el cuerpo se ponga... ...para aliviar la cabeza... Uh -huh. ...para aliviar la cabeza... Esa, es, es, ...esa la recomiendo siempre... ...aunque para que reciba esa recomendación... ...no es siempre fácil... ...pase lo que pase... ...nadie te va a poder ayudar si no te ayudas tú mismo. Nadie te va a poder ayudar si no te ayudas vos mismo... Le decía Manuchao a Hugo López. El otro elemento que se me estaba ocurriendo puede ser el humor. Entonces vamos a ver si otros dos colifatos, Mariano randazo y Diego Gassi, nos ayudan también a salir de la depre y ponemos un fragmento de una canción que hizo Hugo López. Es una canción conformista, siempre la presenta así. Es una canción para adaptarnos a estos tiempos. Suframos, suframos hasta reventar, suframos, suframos hasta no dar más, suframos, suframos hasta reventar, suframos, suframos hasta no dar más.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 Hay que gozar la pobreza, es una virtud, la riqueza la hizo Satanás. ¡Viva la pobreza, viva la virtud! Hay que sufrir hasta reventar. ¡Para el cielo ganar! Suframos hasta reventar, eso nos cantaba Hugo López. Y lo que decía Manu Chao es que eso mismo es lo que está ocurriendo con las depresiones y las tristezas del mundo, sufrir hasta reventar. Y ahora... En un minuto y 53 segundos Manu Chao habla de lo que le pasó a él mismo de la falsa solución de las pildoritas y de cómo lo ayudaron las vacas. Decir cómo se sale de eso es difícil, porque sí, cada sí. camino es un poco... no creo que haya receta para todos, no, sí, si no la sabríamos. Sí, sí. La receta de la sociedad hoy en día es la peor de todas es la pildorita sí, sí. y tenemos a medio mundo bajo píldora ahora, sí, como sí. que para que, pa aguantar y no se trata de eso Hay que salir de esa. En mi caso, el camino fue así bien personal, pero puede, hablando hoy en día que estamos con las vacas, pues a mí me de ese mal paso me sacaron las vacas. Ah, sí. Y ya te lo contaré con más tiempo, pero fueron las vacas que me llevaron a, a buen puerto. Pero hay mil caminos para salir de ahí. Sí. Lo único que puedo decir, que ahora ya hace muchos años que que eso ya ocurrió, fue muy dolido, fue un, una época muy difícil de mi vida, muy triste, muy, muy dolida. Pero hoy en día estoy re contento de haber pasado por ahí, ah, porque bien. cuando salí yo creo que yo era mejor persona y me crecí pasando por ahí, me crecí. Me sirvió, al final me sirvió. Bueno, sí, también... El momento no lo deseo a nadie, no. pero sí, sí, si consigues salir de esa sin entrar en la facilidad de la pildorita, sí. no sé, instintivamente hasta cuando capaz más la necesitaba siempre la rechacé, acaba siendo un paso de la vida que, que es hasta positivo una vez que saliste sin la facilidad de la pildorita, ya volvemos con Hugo López, en esta entrevista que le hizo a Manu Chao, los dos hombres de la vaca, para hablar sobre medios, sobre política sobre el futuro, y para no sufrir hasta reventar Tú no la culpa, mi amor que el mundo sea tan feo Tú no la culpa mi amor, de tanto tiroteo Va por la calle llorando, lágrima de oro, va por la... Tú no tiene la culpa, mi amor, vámonos de jaleo, hay por la calle llorando, lágrima de oro, hay por la calle brotando, lágrima de oro, amigo amigos, antes que de... llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo, en este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Tener... Decimo. No adivinamos el futuro. Veamos el presente. Decimo. Por el derecho a la rebeldía.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 libros y alpargatas venía muy punto de encuentro mate y bizcochitos Dividís y dulces y politrigo en mil remeras y empanadas carteras y revistas zapatillas y ciris billu y detergente ropa y berenjenas de diseño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 Simu. No soy la persona de tu vida, soy la persona de mi vida. De Simu. De Simu. Seguimos en el aire, seguimos volando con esta entrevista con Manu Chao. Pero antes de seguir escuchando, en este nuevo ciclo de Decimu esta conversación con el artista francés descendiente de españoles, don Manu Chao, nacido en 1961... Te propongo escuchar cómo Hugo López, el integrante de La Vaca, nuestro colifato ilustre, lo presentó hace unos años al propio Manu Chao en la cancha de All Boys. El día 15 el Manu Chao nos hace un festival para nosotros. Por eso esta noche no es un, festi un concierto de artista a, a público, es un concierto de amigos. Chao. los conciertos de Chao son diferentes la música de Chao nos trae la cultura de todos los pueblos las felicidades, las tristezas las propuestas es una noche para gozarla para ser felices tenemos derecho de ser felices. Gracias Manuchao por, por darnos la luz en este camino a veces oscuro de la vida. Eso es Manuchao, una luz. De escuchemos un tramo de lo que Manu Chao le decía a Hugo López y a Julieta Colomer sobre los medios de comunicación sobre Bruce Willis Ronaldo, Messi y el bla bla bla y el bla bla bla. nosotros somos de otra generación más de la televisión, que la televisión fue lo que nos formateó a nosotros eh, la mitad de mi barrio que no tenían capaz la suerte de tener la familia como la mía que me abrió un poco la cabeza Sí. Querían ser Bruce Willis, sí, sí, sí. Claro. Oh, y la Nike, y la, sí, y sí, la, y la Adidas, y, y tener el coche de Ronaldo, y el sueldo de Messi, porque es lo que muestra la televisión. La propaganda engañosa. Claro, eso fue nuestra época, ahora es día diferente, la juventud de hoy tiene una... Eh, Ahora ahí llegó Internet, llegó una manera... Ya no es tan canalizada, ya no pueden canalizar tanto la, la información que nos mandan. Porque a nuestra época eran eran tres canales de televisión, sí. después 10 o 15 o 20 pero ahora son miles de canales. O sea que ya estamos en una época ya un poco diferente. Yo la llamo esta época ya de al nivel de la información que sea la la del régimen económico mundial diría o la alternativa que también está funcionando hoy hemos llegado a un momento que hay tanta información que te llega que acaba volviéndose desinformación total uh -huh. no en el sentido que no te llega la información en el sentido que te llega una balanza de información pero el día siguiente ya te llega otra y otra y otra entonces no, a ningún momento hay que olvidarse de tener el tiempo de digestión de esa información y es el tiempo que ya no nos dan. La información llega, todo el mundo habla, bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla los que con quién compartes, con los que que no, con los que yo más bien... estamos llegando realmente al punto de esa cosa que nunca leí en mi vida porque oí a hablar de eso de estamos en la época de la torre de Babel total un cachivachi de palabras y de información que te llegan que al final no sé hasta qué punto no, globalmente no desinforman más que informan sí, sí, y es un momento curioso que no no quiero ni decir que negativo o positivo, no sé es así yo por mi lado me preservo un poco quiero decir que personalmente estoy sintiendo que yo ya no quiero participar tanto en esa torre de Babel, por eso paso poquísimo por los medios de información sí, sí, sí. tengo el mío, donde mando mis cosas y mando las informaciones que me parecen importantes las reparto pero de colaborar, hacer 20.000 entrevistas por ahí, por allá sí. yo como que hoy mi sentimiento es no participes no... Presérvate de eso eh, Habla claro una vez Ponlo para quien quiera oírlo Pero no te pases el día de papagayo repitiendo las mismas cosas Que parece que este mundo El mundo de la información de hoy Es un papagayo No sé, es mi sentimiento últimamente El mundo de la información Visto como si fuera un papagayo O como un loro Con perdón de los papagayos y los loros Que tal vez no merezcan semejante comparación Pero Manu Chao describe aquí un costado positivo de la información a la que describe como una torre de Babel, con lo que quiere referirse a la diversidad de la comunicación, que a veces también puede ser confusión. Lo positivo es que ahí en la información general, esa torre de Babel, cada uno va a buscar la información donde le pueda interesar. Como me interesó leer lo vuestro, como hay, hay lugares donde vas a, sabes dónde ir a buscar la información que te puede interesar y eso es lo, lo positivo de hoy en día antes no tenías tanta posibilidad hoy a cualquier medio de información que, que te interese acceder más o menos puedes pero en regla general mi sentimiento es que hay tanta información que que nadie tiene tiempo de digerir las informaciones y cualquier información necesita su tiempo de digestión y hoy no nos dejan Y uno tiene que hacer el esfuerzo. Demasiada información confunde y el esfuerzo es buscar cuál es la buena información. Ahora, otro argumento de Manu Chao y como las palabras pueden verse... Mira lo que cuenta. Información en el absoluto sí, siempre sí. es bueno que llegas Sí, aquí. sí, no, sí. sí. En, en, en, no creo que se me, me, me malentienda. No, no, pero no, no, no, no, Que te llegue toda la información posible, e imaginable, es siempre positivo. Yo creo que estamos mucho mejor hoy en día. Sí, sí. Hace unos años donde la, la información sí, sí, sí. era o la televisión o el fanzine de papel del barrio o cuatro radios alternativas. Sí hoy en día se ha ampliado mucho tu, sí, la sí. facilidad para llegar a informaciones interesantes y con los mismos amigos que uno tiene afuera que te, que te informan también y el bar, gran lugar de informativo el bar de la esquina Ajá. es un gran lugar de información sí, sí. para mí es el que sí, sí. muchas veces más me sirve sí. Porque ya, de cierto modo, ya me, me, me llega la información filtrada por la digestión de los otros. Claro. En el bar, el, con, bueno, con parece, el vinito, ahí salen las cosas no, y después, sin pensarlas, ¿no? En, la, en los bares siempre hay alguien que hace, hace un buen humor. Yo creo, que hay, hay mucha poesía en los bares sí, sí. y mucha lucidez. A veces cayó la luna, apaga No nos fuimos, este programa no se terminó, seguimos en el aire y todavía queda un rato de decimu. Si querés escuchar lo que dice Manu Chao sobre la política y sobre el futuro en su charla con Hugo López. Todo mentira este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 Mu, el periódico de la vaca Decimo Todos los meses pateando la calle Aprovecha la segunda parte del año y estudia idiomas en la UBA Más información en www.idiomas.filo.uva.ar El horizonte, el sol, el aire Decimo Creemos en dioses que existen Decimo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 A ver, la propuesta es muy sencilla. Se juntan tres grandes músicos a hacer temas propios. Pero, claro, hay un par de cuestiones allí. En principio son tres músicos eh, con una formación muy extraña. Violín, guitarra y piano. Quienes tocan son Ramiro Gallo, músico de tango, ex integrante del arranque, que tiene su, su propio quinteto de tango, Ernesto Méndez en la guitarra y Andrés Pilar en el piano. O sea, tres músicos que no vienen del folclore precisamente y se ponen a hacer folclore. ¿Cómo? Bueno, componiendo temas. No, no hacen clásicos, sino que componen eh, los tres... Eh, individualmente, hacen un tema de cada uno, van rotando y lo que vamos a escuchar ahora es un tema de Ramiro Gallo. Digo lo del folclore porque se pusieron tan específicos que adelante de cada tema, le ponen el, el estilo que tocan, ¿no? O sea, son composiciones, hechas echan adredes en función de un estilo en particular. Hay chacareras, cuecas, triunfo, chamamé, samba, gato. Y vamos a escuchar ahora un rasguido doble de Ramiro Gallo. Ramiro Gallo es santafesino y le rinde homenaje a un pueblo que, en lo personal, me toca y mucho, porque... Tengo allí gente muy querida, y allí, entre otras cosas, les cuento bajito, porque no sé si se puede hablar de la vida personal, privada de cada uno, pero allí me casé. Estoy hablando de San José del Rincón, así se llama este rasguido doble de Ramiro Gallo, del trío Gallo Méndez Pilar, del disco Genealogía San José del Rincón.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 Vivir en el presente. Decimú, la diferencia entre quejarse y soñar. Estamos en un nuevo ciclo, una nueva temporada de Decimú, el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca, que se puede escuchar todas las veces que vos quieras en www.lavaca.org. Estamos con Diego Gassi, con Mariano Randazo y hoy tenemos además el privilegio de escuchar la charla que sostuvo... Una celebridad, Manuchado con una anticelebridad, nuestro colifato ilustre integrante de la vaca, don Hugo López. Esto fue una nota que salió publicada en Mu y ahora podés escuchar, como si las revistas tuvieran parlantes. Hugo mencionó el fenómeno político español de esta época que es Podemos, una forma partidaria heterodoxa cada vez más instalada electoralmente. Pero Manuchao prefiere ir todavía un poco más allá al pensar en la política. Y te digo de nuevo, las palabras pueden verse, así que mira qué es lo que nos cuenta Manuchao sobre la política. Está bien, toda la gente ya se han elegido la vía política, bien. Yo elijo la vía del vecindario. Yo creo que lo que enfrentarse globalmente al sistema ...creí en eso cuando tenía 18... ...20, 30... ...pero ahora yo creo que no no es... ...porque nos... nos ...al final nos pasean como les da la gana ...y yo creo que la verdadera solución... ...donde yo siento que hay resultados... ...y me siento útil... ...es trabajar a nivel local... ...y crear esas... ...como decías tú, como en la pregunta... ...cooperativas o gente sí, sí. o... ...partidos o comunidades que se organizan entre ellos para entre ellos intentar uh, buscar las soluciones para apartar el monstruo lo más posible que es eh, eh, difícil apartarlo al 100% pero ganar pequeñas batallas locales yo yo creo en eso, es lo que hago me gusta hacer a mí, aparte del acceso al micro que tengo, a vuestro micro pero en mi, mis batallas personales frente al monstruo es muy local es muy local porque ahí siento siento que es posible claro. se está consiguiendo en varios lugares no al 100% pero ya son batallas ganadas poquito a poco y sabidurías y sabidurías de cómo se puede hacer porque la única solución frente a ellos eh, es solo una eh, la única manera de tocar en los huevos es no consumir, es no ir a comprar. Claro, conseguir, un, aunque sea una hectárea, y ahí sembrar y comer de eso. Es la única manera de realmente asustarlos. Podemos salir cuatro millones a la calle a manifestar. vamos Ellos van a decir, tú manifiesta lo que quieras, uh -huh. pero, bla, bla, tú como que después de la mani me vayas al supermercado, todo bien. Claro. No molestas, en el fondo. Molestas, pero no... No les das un miedo profundo. Si no vas a consumir, ahí se les jode todo el sistema. Repasemos, lo que plantea Manu Chao es que la política vale en lo local, en lugares concretos, para ganarle al monstruo, como él lo llama. Y también el hecho de saber qué estás consumiendo, saber qué es lo que estás comiendo. Pero además, Manu Chao habló sobre la lucidez de la gente y en qué lugar del cuerpo tenemos el instinto de conservación. La lucidez de la gente hasta, y ahora yo creo que es bastante masivo, cuando hace unos años no lo era tanto, porque mucha gente creía aún en el sistema. Sí. Muchos. Hoy en día, todo el mundo tiene el instinto de conservación dentro de su barriga, que ya está pasando a, a naranja tirando a rojo, como diciendo... Cualquier persona, aunque no esté politizada, aunque no esté en nuestros movimientos, que tenemos capaz más información. Todo el mundo sabe en cualquier bar de donde vayas en el mundo que algo va mal. Que las cosas no van a poder seguir así. Yo creo que hay un nivel de conciencia estos 10 últimos años que llegó al 80% de la población porque llega información, porque llega, porque el día a día pase lo que pasa, en algunos lugares mejora un poquito, en algunos lugares empeora, pero en regla general va para abajo y porque la gente ya, pensándolo un poquito, cuando te quitas un poco las ojeras que nos tuvieron con cuatro televisiones durante años y la telenovela, siempre hay hay cosas que han cambiado que, que hay una información hay una, unas cosas que ya son novias uh -huh. que nadie el que, el que no quiere ver que el sistema se va a ir a la mierda de aquí a poco es que está no quiere no quiere verlo le da miedo verlo sobre el futuro manu chao dijo que lo piensa como un gran interrogante lo siente como un gran interrogante y ahora habla vas a escucharlo de cuáles son las dictaduras actuales que se llevan puesta a la democracia. Puede pasar de todo, no lo sé, no lo sé. No lo sé, es muy difícil ser visionario ahí, hay, hay mil posibilidades. Que los huertos ganen la carrera, seamos utopistas, seamos positivos, seamos vayamos con esperanza. Yo mi, mi lucha es ganar esa carrera. No sé si la ganaremos o no, capaz que se irá a toda la mierda antes, muy probable, que pase primero por una una fase de caos absoluto. El sistema, yo sé el futuro de él. ¿Cómo va a reaccionar el sistema? El sistema, de todo, si demasiada gente va en contra, van a cargarse la democracia, van a volver a la dictadura, para a tener a todo el mundo laburando al precio que quieren ellos y calladitos. Va a ser la única solución, el sistema, la única solución que va a tener para seguir funcionando con el pueblo callado, de aquí a poco van a tener que pasar de la democracia, porque, porque nadie les va a seguir. Más y más gente ya está en contra, ya se está viendo que los clásicos partidos políticos ya nadie cree en ellos, el sistema político, el 90% de la población no vota para alguien, pero vota porque contra alguien, pero nadie tiene confianza en ningún político, eso es mundial, uh -huh. y los políticos en el mundo entero son los guarantes que la economía esa monstruosa funcione, uh -huh. entonces el día que el pueblo diga no, la economía va a decir dictadura, bueno, Cap capaz, capaz no militar. Sí, sí. Más bien mafiosa será. Se acabó el sí, tema de la dictadura militar. Otra forma, qué otra forma? Mafiosa que es militar sin sin sí. el uniforme, pero que es que es hasta peor. Y otra reflexión hacia adelante. Cuando Hugo le habló de la normalidad y de las mutaciones. El hombre tiene que cambiar. El ser humano tiene que cambiar. El y por eso tengo muchas normales. Acabó. <risa> Ahora tiene que llegar el lomos mutantis. <risa> Y, y por eso tengo mucha confianza, confianza hoy en día yo también en la juventud yo también, sí, sí porque esos chavales que están llegando ahora ya son pequeños mutantes ya no piensan como nosotros yo veo toda la juventud por donde vaya en el mundo de chavales que tienen ahora 16, 17 o 12 sí, sí, sí. O que yo los llamo los pequeños mutantes <risa> que no es ni positivo ni negativo no sé aún Pero son ya pequeños mutantes, son gente que, que tienen otra visión de las cosas, que tienen otra manera de pensar, que, que activan en su cerebro otros caminos que los nuestros y que me parecen como interesantes. Así nos hablaba Manu Chao, pero quisiera que sea Hugo López el que tenga la última palabra sobre lo que representó este encuentro que acabamos de tener el privilegio y la posibilidad de escuchar. Bueno, es como, como una esperanza, como un sueño que se, que se hace realidad, como un optimismo que, que, que me dio la sensación de que el mundo tiene que cambiar, que, que no puede ser que se tiren millones de toneladas de, de alimento a la basura en estado de ser consumida mientras la gente no tiene para comer. Me dio esa sensación de que pronto tiene que cambiar todo esto, esa esperanza súper eh, eh, optimista porque tengo que tener optimismo a los 81 años, yo estoy más cerca del arpa que de la guitarra pero pienso en los más jóvenes ¿eh? pienso en los más jóvenes estamos en una tormenta climática y económica y pienso que, que, que va a pasar ¿eh? que nos unamos todos los los locos, los delirantes, los artistas los hombres, la gente que tiene un poco de sentimiento, de, de todas las clases sociales, de todas las ideologías de todas las religiones para cambiar esto, esta, esta crueldad Uh, uh uh uh yeah yeah yeah yeah Soñe Potosí, soñé Guanajuato, soñé Guatemala, soñé Panamá. Soñé Palmeda, soñé locura, soñé del miedo, soñé saqueo. Soñé la cruz, soñé bandera, soñé la peste, soñé calavera. Mundo querido, aliviame, sueño de solentíname. Să pobreza povestea. de de Solentina Sueño de Solentíname, de, de, de alivia www.lavaca.org